ki yeah Les invitamos a unirse como parte de la comunidad de esta ciudad a celebrar esta marcha de júbilo ante el Señor Jesucristo. Nadie es digno de acercarse a Dios, pero por medio de Jesús, Él lo ha hecho posible para que gente indigna como nosotros pueda experimentar el gozo de su presencia. Le agrada a Dios cuando su pueblo se une para brindarle ofrenda de alabanza. La marcha de tu pueblo, una gran multitud de cantantes y músicos exaltando tu nombre. Ellos tienen una ambición santa, hacer gloriosas tus alabanzas. damos a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y a través de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Sobre el Maravilloso Dios que cumples tu pacto de misericordia, hemos pecado contra ti, nos hemos opuesto a ti vez tras vez y ahora nuestra nación está en desgracia. En nombre de la libertad hemos traído confusión, hemos perdido el camino, pero tú oh Dios eres un Dios fiel, eres lento para la ira y grande en misericordia escucha nuestra oración y permite que tu rostro brille otra vez sobre nosotros tu mano, el tu No! De tu trono